ATE, como Pablo Catalán, es del Hospital Nacional de Salud Mental Laura Bonaparte y también integrante de la MUMESA de municipios bonaerenses. Bienvenido, Pablo Juan Pablo Bertolini, te saluda por acá. Hola, Juan Pablo, buenas tardes. Bueno, Pablo, la verdad es que tenés una lista bueno más larga que la que yo digo de laureles y títulos y demás... Pero entendemos que sos una persona, sobre todo, entendemos que sos una persona vinculada al trabajo y trabajo de campo en esto de la salud mental. Compartí con nosotros, por favor, una síntesis. Si te parece, abordando la, la, la carrera, ¿qué tan dilatada es tu carrera? ¿Cómo empezaste? ¿Por qué te interesó también la salud mental, Pablo Catalán? Bueno, eh, muchas gracias. Y sobre todo so, sobre todo eso, sobre todo muy ligado al universo laboral. Eh, sí, soy docente hace ya casi 20 años en el universo de la salud pública. Eh, pero la realidad es que, bueno, uno se mete en el, en el laburo, o por lo menos en particular yo, me metí obviamente en, en la carrera para explotar un poco de cosas que venía haciendo, como muchos otros jóvenes en los 90, ligados a, a actividades laborales. Eh, ...solidaria, a fin de los 80 actividades solidarias... ...y bueno, la psicología fue eh, de pronto un medio... ...y sí me ligué al universo de la salud pública, la salud mental... Eh, ...siempre en el mismo campo, ya sea académico o laboral... ...centro de salud, hospital, eh, universidad, eh, organizaciones... Eh, ...por ahí, pero yo creo que, como dijiste vos, ¿viste? Más ligado al universo del trabajo, porque al final todo eso uno se va dando cuenta por ejemplo con el tema de familias que, que al final le hicimos todo mal digamos no entendimos nada recién ahora estamos como eh, en el campo de la salud mental estamos tratando de, de, de meter algunas reformas pero es de hoy eh. históricamente ya ahora está un poco ha salido del closet de la salud mental históricamente ha sido el manicomio eh, la respuesta el, lo privado y lo público falta un montón por desarrollar un montonazo montonazo no hay asistencia no hay turnos Eh, falta gente, faltan dispositivos, falta crear nuevas cosas, falta crear lo que falta, digamos. Hay, sin embargo, es hoy, un, su hoy, sí. un sustento y una una ley eh, en la Argentina de salud mental, ya tiene unos años, eh, la eh, le hemos pedido siempre a personas que hablamos con, eh, con cuestiones de salud mental que la califiquen, Pablo. Eh, digo para ponerle una nota, pero también para hablar a la pasada de algún aspecto que te parezca relevante, sobre todo cuando lo comparamos con con otros territorios, con otros países, con otras regiones del mundo. Mira, es, estamos en un momento, estamos en un momento de decirnos, digamos, como como colectivo argentino de salud mental, que también es un espacio al que pertenezco donde redes nacionales y organizaciones, estamos en un momento de decirnos, de decirnos lo que está bien, lo que está mal y hacia dónde vamos. Pero te repito, es como muy de ahora, un momento muy de identidad, muy de identidad, es es muy de este momento. La ley Eh, es es un 8 es un 9 es un 10 la ley está bien la ley está bien eh, si tenemos que modificar cosas son cosas técnicas o son cosas nimias pero digo estamos en un momento de decirnos de saber qué queremos e implementar la ley en eh, normatiza un poco le da un marco al campo de la salud mental y de ahí para atrás o para adelante es lo que tenemos que hacer, son nuestras prácticas, lo que hay que inventir, invertir, lo que hay que poner. Ya esto está haciendo como un acuerdo dentro del colectivo nacional de salud mental, salvo para quien le tocan unos intereses, ya sea algunos colectivos más ligados a, a las clínicas privadas, dueños de clínicas privadas, dueños de laboratorios, digamos a, a otro poder, no al al, al poder popular, digamos, el poder comunitario, que ya de a poquito va teniendo en claro qué es lo que quiere por dónde y le va siguiendo ahí la pista a, a la reforma digamos, no pero bueno, todo eso es muy de ahora al decirnos, de implementar lo que falta y que responde que signifique algo para la comunidad esto que falta, ¿no? que signifique y que represente algo para la comunidad ¿Y la pero ley... bien, la ley sí. ¿y al Estado, Pablo, cómo se le puede hablar al Estado, digo porque pasan los gobiernos, pasa uno nacional y popular, uno que más o menos dice que, ahora viene este otro gobierno, va a cumplir un año en unos días este da mucha rabia, ¿no? Digo porque hay cosas que se pueden ir avanzando, como lo de la ley de salud mental, pero después el, el, el trabajo en el territorio sigue dependiendo de la respiración tuya y de tus compañeros y compañeras. Digo, del pulso vital de cada quien que se siente un compromiso para con la salud mental en nuestro país o en cada territorio. Y, y cada vez es más complicado, porque de pronto, mira ahora... Eh, todo, como hay tanta falta eh, de detección temprana de cuando alguien empieza a entristecer, se empieza a complicar, empieza a deprimirse, como hay tan poco de todo eso, ¿dónde llega la gente? a La guardia. Y en las guardias tampoco está incluido el campo de la salud mental, salvo en algún que otro espacio, en algún que otro lugar. Eh, ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo, por ejemplo, la respuesta sanitaria ha sido siempre la interconsulta. Entonces vos vas, tal te, te hace una interconsulta, das una opinión y te vas. Eso queda bastante, bastante poco a lo que tenemos del otro lado, en la perspectiva más de la reforma, de incluir lo mental dentro del campo de la salud. Es decir, en la guardia, bueno, aunque la gente que trabaja en la guardia... Haya equipo interdisciplinario, psiquiatría, psicología, dejen su cartera ahí, habiten la guardia, permanezcan ahí en trabajo de guardia, que son tres o cuatro tareas fundamentales. En salud, en maternidad e infancia, lo mismo. Gente que se dedique, que ha estudiado salud mental perinatal. Bueno, que ellos vayan y ahí hacen parto respetado, y ILE-IBE, eh, eh, prematuros de riesgo, eh, duelos, eh, lactancia, hay tanto para hacer y todo eso no se hace. No se hace porque no hay inversión, no hay visión, no hay planificación a futuro. Entonces hoy por hoy están colapsada la guardia Y como decís vos, queda en manos de tres o cuatro, sí que están, lo dan todo, todos los días a lo largo y ancho del país, porque es así. Queda en manos de, de los trabajadores. Y los trabajadores nos tenemos que, que asumir de, de una vez por todas, que creo que cada vez lo estamos asumiendo más, como un colectivo excluido. ¿Sí? Excluidos están los pacientes que no encuentran dónde, que no encuentran dónde incluirse, dónde asistirse sus familias, y los trabajadores lo mismo, porque atendemos con dos palitos, en lugares que hace frío, en lugares que hace calor, eh, abajo de, de, un, de un árbol, eh, digo, eh, bajo sueldo. Hoy por hoy en Chubut hay un, van a hacer un paro de psicólogos, porque han aumentado a los, a los anestesistas alrededor de 2 millones y pico de, de pesos mensuales, y a los psicólogos enfermería, trabajo social, todos aquellos que sostienen la base del sistema sanitario, absolutamente nada. Miseria, digamos, todos trabajadores de la salud pública. Y ahí está el primer paro de psicólogos eh, de Chubut. Es algo medio histórico, está pasando ahora el jueves 5, va, va, va a pasar. Pero ese nivel, reconocernos como como excluido Y más las familias, que nunca se le ha escuchado. ¿no? ¿Y esto qué tiene? ¿Por qué, Pablo? que eh, desde, Lo digo pensando también esto que decía al principio, que sos gente de laburo, que estás con gente que labura en salud mental pero sin, sin lugar a duda la salud mental se ha llevado un estigma durante siglos, podríamos decir, eh, que le anquilosó por ahí la mirada a la sociedad, y es a partir de ahí que se generó este bolsón de desidia, de abandono, de desprecio. y yo, yo creo que que sí, es muy difícil, eh, las razones son son varias y miles y, y de largo desarmar, digamos, y de largo decir también, claro. porque hay un montón de cosas, pero pero definitivamente si uno quiere tirar dos o tres cosas relevantes hoy por hoy, la fundación y el pilar porque se ha armado la respuesta sanitaria es eh, son pilares de altísima discriminación, positivismo, hospitalocentrismo, eh, altísima discriminación y racismo. Nosotros estamos estamos nuestra sociedad moderna, la que vive del salario, la de agencias de estado y demás, se ha fundado bajo pilares altamente violentos y racistas. Todo lo que es discapacidad, locura, malestar, eh, vínculos, ¿sí? desarraigo, migración, todo eso es, es para poner bajo la alfombra. Todo eso molesta, es, no La sociedad institucionalmente no tiene cómo alojarlo. A me gusta decir que a la, a la locura, a la discapacidad, muchas veces no le queda una sociedad posible que habitar más que eh, el encierro en la casa, eh, el hospital o el manicomio es muy difícil la inclusión laboral, social, educativa, la discriminación, los padres con, con, con niños con problemas de capacidades alimentales, dice, "Yo a mi niño lo lo que a mi niña lo crío, lo acompaño, me cuesta, pero le doy con todo el amor para adelante. Lo que más me cuesta es que la sociedad no me apoya, me discrimina, me excluye, eh, me estigmatiza, no tengo dónde ir a conseguir un turno, alimentos, es decir, todo lo que yo necesito para sostener la vida en comunidad no me lo da." no me le da por discriminación, por violencia, porque en institucionalidad, inversión. Eh, Morales Caratayud, que es un cubano que armó el sistema de discapacidad eh, en otro tiempo, y ahora está está en Cuba, ya grande, en eh, perdón, en Uruguay ha ido a trabajar y está está ya grande, le decía, yo cada vez que voy a un país me fijo cómo tratan a los niños, a los locos de los viejos, y ya me habla de, del sistema de régimen que tiene, y cómo han sido, cómo no han sido, qué le dan a y qué no. Y esto me parece que es un poco para mí, hoy por hoy, una de las cosas centrales, hay que tiene una planificación eh, basada en la necesidad comunitaria, la, lo que te dice la familia, ¿sí? lo que te dice la familia. Ahora eh, estuvimos con una consulta a familiares, pero bueno, no, te quiero, no me quiero estirar. Pero no, no, vos, no, pero bueno, iba para ese lado, le di toda una vuelta para terminar con el tema sí. de este recurso al que están, bueno, justamente recurrieron Pablo para conseguir eh, data dura y a través de una cuestión estadística también este mejorar esta mirada que un poco nos estabas explicando para encontrar el agujero al mate, sin lugar a dudas es una materia que ha estado en abandono, este no lo digo por quienes se involucran y laburan, sino reflejando el compromiso que dice la Constitución Nacional que el Estado debiera tener para con contodes, eh, por decirlo de alguna manera sintética. ¿Cuál es esta consulta sobre la que ibas a hablar o sobre la que era la convocatoria para hablar Pablo que tiene que ver con justamente con la posibilidad o la imposibilidad de que dejemos a una persona al cuidado de profesionales en, una, en en una casa de cuidados en un instituto o que vaya a una clínica ambulatoria o, eh, para una clínica de día o cómo sea que eh, es que funciona esta consulta? para cuándo, para dónde y cómo eh, comprobar este nada, cómo, cómo nos vamos a encontrar con los resultados el día de mañana. Eso, Pablo, contanos. Mira mira vos, vos decías recién, ¿por qué pasa esto? Por un lado sí, tenemos que ir revisando nuestras prácticas, lo que fuimos aprendiendo en la universidad, que es todo muy del lado positivista, hospitalocéntrico, racista, violento. Eh, y por otro lado, no hay inversión, institucionalidad, que a mí me permita también ir modificando esas prácticas, que me vayan condicionando y armando mi subjetividad. Y eso, esa inversión, esa institucionalidad, muchas veces hace que no podamos escuchar lo que la familia trae hace hace siglos. Las familias te traen... A, al familiar, a la guardia y te dice, yo no puedo más con esto ¿y qué decimos los profesionales? bueno, lo quiere dejar, lo quiere abandonar históricamente, sí, no puede pero bueno, acá no se puede porque no tengo cómo, quién, y la verdad mira, escucha esto, lo que vamos hace poquitas dos semanas que largamos una consulta ya vamos a hacer, creo que la semana que viene la última semana y la vamos a cerrar pero es una consulta a nivel país a familiares que cuidan escuchá, el 80% son mujeres el 80% ...la gran mayoría, más del 70%, es la única persona que encargada de esta tarea... ...la única, y le dedica más de 12 horas diarias... ...diarias al cuidado de su familiar... ...lo ha hecho por 5 años, por 7, por 12, por 20... ...desde la que la persona nace... ...le preguntamos eh, cómo le ha afectado a su vida cotidiana... ...y te dicen, eh, no tengo vida cotidiana... <risa> ...te dicen, no tengo dientes te dicen, no tengo tiempo para ir al médico, te dicen, dedico 24-7 a esta tarea, no puedo ir al la no puedo ir al médico, eh, no tengo tiempo para relacionarme. Eh, la verdad que la gente está con una, una necesidad de, de hablar y de decir, le preguntamos qué es lo que quieren, qué es lo que le daría bien, eh, y dicen, bueno, eh, más turnos, dicen... Eh, que alguien eh, me, me acompañe, hablar con pares, grupos de familiares por familiares, eh, tener al menos una vez a la semana descanso. Eh, el Más del 50% dice que llega al límite de sus fuerzas al menos una vez a la semana. Esto, no sé, no sé si uno tiene, a ver si tienen ustedes, si tenés vos, viste cuando decís, bueno, llegué al límite de mi fuerza, no puedo más necesito ayuda, necesito unas vacaciones, no puedo más. Bueno, una vez a la semana, durante muchos años, las mujeres que cuidan llegan al límite de su fuerza. Cuando le preguntamos qué lo tienen de positivo, eh, qué han ganado, no qué han ganado de positivo en eh, el cuidado, algunos te dicen, bueno, eh, soy más sensible me relaciono mejor con la gente, soy más tolerable... Pero muchas otras, u otros, porque también hay, hay, hay, hay parejas, hay hombres solos... Muchos otros dicen, no lo encuentro, no logro identificar, no lo hay, te dicen, es agotador. Eh, cuando uno hace una consulta, una encuesta, por lo general, por lo general la, la gente no contesta todo. Contesta eh, casi hasta el final, contesta a la mitad. En esta consulta que hicimos, cuando hacia el final le pedimos el mail... Todos, absolutamente todos, dejan su mail. Y cuando le decimos, ¿querés decir algo más? Sí, ¡Prah! y escriben escriben varios renglones más. Es, es impactante. Cuando uno va leyendo esta consulta, que también hablamos del sistema sanitario, qué es lo que necesitan, eh, propuestas, eh, de, de las obras sociales, bueno, ampliamos un poco de, del lugar donde, donde viven, que tenemos respuestas de Jujuy, Catamarca, Entre Ríos, de casi todas las provincias vamos teniendo respuestas, poco del sur, poco del litoral, vamos a remeter remeterle ahora eh, por ahí, pero es todos contestan hasta el final, una necesidad de decir increíble. Y lo que queremos lograr con esta consulta es primero sistematizarla y difundir abiertamente a la comunidad todos los resultados, regalar todo lo que dejaron en el mail, les vamos a mandar eh, los resultados, lo que podamos elaborar, Y en segundo lugar, como importante, queremos delinear, tenemos un equipo de sistematización del Colectivo Argentino de Salud Mental, con gente de Catamarca, Santiago del Estero, Bariloche, de Provincia de Buenos Aires, del Buenaparte. Eh, vamos a tratar de armar algunos lineamientos y recomendaciones para aquellos que quieran elaborar programas para familias que cuidan. Eh, eso para nosotros es, eh, es el, el meollo del tema, por eso lo hicimos, eh, para tratar de meter este tema fuertemente en la agenda de la reforma ensalmental definitivamente tiene que ser en el top 5 este tema de sin, sin mucha vuelta. Definitivamente voy a estar difundiéndola a nivel personal, vamos a encarar este con la producción que también a través de la página de la radio se difunda esta esta encuesta para conocer la realidad de les familiares cuidadores salud de salud mental una consulta sobre la realidad de lo que viven personas y familiares que tienen que son cuidadores de salud mental adicciones y discapacidad y ahí lo dejamos Pablo seguramente hay una reflexión final este se me escapa decir que no son les familiares quienes debieran estar a cargo del, del cuidado, pero por ahí estoy sintetizando muchísimo, ¿no? y Yo creo que es sagrado, y yo y muchos otros, lo que se está hablando hoy por hoy eh, en los colectivos eh, es que es, es sagrada la, la palabra que se logra armar en comunidad. Es decir, si los familiares en esta consulta y cuando hacemos algún focus group y charlamos con ellos, nos dicen que... Eh, lo que más les cuesta es la discriminación social, lo, la escasa el escaso apoyo. Bueno, por supuesto que un programa no puede evitar, y muchos están bajo la línea de pobreza, no puede evitar una ayuda económica para incrementar la equidad, ¿no? para que se equipare un poco eh, las posibilidades y las opciones sociales. Eh, te dicen de grupos de familiares por familiares. Y sí, muchas veces eh, tiene que haber algún tipo de ayuda profesionalizada que pueda acompañar, que le puedan explicar. Pero los familiares quieren cuidar. Eh, no es que no quieren cuidar, lo que familiares claro. quieren, lo que necesitan es apoyo, compañía y sobre todo que eh, lo que se elabore parta de su necesidad y lo que te dicen. Porque no se ha logrado escuchar lo que te dicen, que te lo gritan a los cuatro vientos. no Necesitamos un grupo de familiares, por favor. O sea, tener un grupo donde yo me pueda identificar y apoyo con otros. No quiero que me vengas a resolver porque yo quiero cuidar a mi hijo con discapacidad. Quiero que me, me ayudes ¿sí? en esta tarea. Entonces, qué ayuda la que ellos dicen, y lo que ellos dicen tiene que ser el eje el eje pivot. Vamos a ver lo que lo que nos traen en la encuesta que la que bueno que la pueden encontrar eh, la tenemos en un Instagram de Argentina Salud Mental. Así todo junto, Argentina Salud Mental, que casualmente estaba libre. <risa> eh, y bueno, y por supuesto que se la, la difundimos a vos, la difundimos y, y, y bueno, espero que les llegue a la gran mayoría. Que llegue, que llegue mucho, que circule. Vamos a hacer lo, lo, lo que podamos, Pablo, para difundirla como corresponde. este Te agradezco el humor y la tolerancia para con mi torpeza, pero la verdad es que es un tema apasionante y que no queremos sí, que desaparezca sí. de nuestra agenda. Y bueno, ya más adelante volvemos bueno. también con los resultados, Pablo. Te comprometo bueno. a vos, a cualquier compañero o compañero, eh, sobre todo porque también trabajadores y trabajadoras de la salud mental son una verdadera familia gracias y un abrazo Pablo a ustedes, a ustedes, otro abrazo ahí va, Pablo Catalán mira, tiene una larga ristra de dotes, de títulos y de, bueno, es psicólogo es docente y es un gran trabajador, esto está más que sobrado que lo diga yo y pasó por la siesta que no fue